Hola, buen día, muchachos. ¿Cómo andan? Bien. ¿Te contagió un poco el bailongo? ¿O ¿Estás escuchando? Sí, la verdad que el negro rada a mí me encanta. O sea, me lo que me pongas de rada, automáticamente se activa el baile. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿están eh, difundiendo ahí la, un bono contribución, contribución eh, como para dar un, una movida a la actividad? Contanos de qué se trata, qué es, qué es lo que están proponiendo. Bien, bueno... Eh, el Centro Artístico Musical Pampeano es una idea que, que surge de, de nueve personas que claramente eh, no estamos bien de la cabeza porque decidimos abrir un, un proyecto como, como centro artístico en plena pandemia, ¿no? Con todo lo que ellos demandó en su momento, eh, el tema de sostener el espacio y, y demás. Y para arrancar este año y, y concretar, terminar de, de concretar el, la idea de, de espacio que tenemos en la cabeza, decidimos eh, lanzar este bono de contribución eh, de 100 pesos para comprar nuevos equipos y así eh, acondicionar nuevos espacios, porque... La, la idea de, del centro, más allá de ser musical, que, que es por, a lo que nos dedicamos cada uno, estamos ahí, sí. eh, es que esté abierto a las otras artes y que cada persona que quiera acercarse y formar parte eh, tenga un espacio como propio. Eh, así que por ahí vamos, digamos. Esa es la idea del bono. Bien. Sonido, y y profundicemos, profundicenos, profundicenos un poco respecto del centro, que dijiste son nueve personas, ¿cómo surgió? Eh, ¿Cuál es la, la idea en el mediano plazo? ¿Qué, qué buscan? Bien, eh, somos nueve personas de las cuales, con las cuales me conocía con una eh, en el trabajo, digamos, 12 años de, de ruta musiquera, por así decirlo, uh -huh. pero Hay una, una trabajadora social que es Lore Tuñón, la encargada de la asociación del CAMP, eh, y después el resto somos todos músicos. Eh, está Nicolás de Larada, que, que es batero, que, que forma varios proyectos artísticos ahí de, de, de acá de la comunidad de Santa Rosa, y a la vez toca en la sinfónica. Está Aldo Ariel Dupre, que es más o menos la cabeza, digamos, el que nos fue convocando para, para esta locura hermosa que bueno, es bajista, productor y, y demás, eh, está Valentina Aymar, que es un, es un guitarrista excepcional, eh, que, que también está acompañando varios proyectos acá de, de la comunidad, eh, Lino Cardoso, eh, Miquea Salas, que es un joven de Rancul, que está dando inicio digamos, a, a su mundo musical en, en la ciudad de Santa Rosa, eh, para que me voy a olvidar. Darío Oliván, eh, Euge, que, que son los profes a cargo de canto, y yo que estoy a cargo de, de iniciación musical, violín y, y piano también. Eh, la idea surge a los ponchazos, digamos. Fue como, che, necesitamos un espacio eh, en Santa Rosa que, que genere arte, que forme desde el arte, pero que la educación no esté vi, vista como una manera de imposición o como la música no se vista como encasillada en una cajita, y es esto, que, que todos venimos más o menos de una formación de conservatorio, ¿viste? Y, y salir de la cabeza de conservatorio muchas veces es un viaje. Uh -huh. Entonces, como, como docentes, no, nos hicimos eso, digamos, eh, abrir el espacio, educar, formar, músiques, pero con una mirada mucho más humana y mucho más comprometida desde lo social y claramente desde lo cultural pampeano. Eh, todo empezó como una idea en el aire, yo estaba viviendo en Calaufu eh, y caí acá, fue como, sí chicos, apoyo la idea, me vine a vivir acá y fue, bueno chicos, estamos en pandemia, eh, volvimos a fase 1, ¿qué hacemos? Y fue desde ahí ir pechando, creyendo en el proyecto y encarándolo de la mejor forma. Y hoy podemos decir que, que contamos con un jardín humano hermoso porque la verdad que desde el día uno empezaron a aparecer personas de che, no, bancamos la idea, en qué podemos ayudar, y, sé, eh, y los alumnos también que, que, que forman parte del espacio, se apropiaron del espacio y eso nos llena el alma, ¿no? Así que nada, la idea es encarar eh, este, este proyecto y abrirlo a la comunidad. Esa es la, la idea fundamental, ¿no? Pero para eso también somos conscientes de que tenemos que acondicionar todos los espacios y, y que contar con, con todo el equipamiento necesario. Repetimos entonces, están, están este ofreciendo un bono contribución en que, que bueno tiene como premios eh Clases, tomar clases ahí, elegir alguna son clase. Son clases a elección, claro. Puede ser clase de canto, bajo, guitarra, acordeón, violín, piano, iniciación musical, lo que, lo que deseen. Incluso estamos dando un taller de escritura libre. Eh, o sea, pueden anotarse a, a lo que deseen. Eh, el primer premio son tres meses de clases gratis, el segundo son dos meses y el tercero uno. Así que, nada, vamos vamos por ahí, vamos Sol, fechando con eso. Sol, te cambio, te cambio un cachito de tema. El otro día leía en tus redes un planteo que hacías al respecto de la falta de mujeres en, en los escenarios, eh, bueno, en los festivales, ¿no?, que se suceden sí. en todos los veranos. Y, y bueno, y, y el incumplimiento, tal vez, de, de la ley de Cupo. Sí, sí, sí, completamente, eh, sí. Eh. Es alarmante... Eh, Yo ese día que hice la publicación, honestamente, estaba, estaba de muy mal humor. Eh, formo parte del colectivo Las Comparcitas, que, que somos compositoras de, de Argentina, y no alcanza, no damos abasto de denunciar eh, al organismo, a, a INAMU, eh, con respecto a las grillas. Porque cada festival, a la hora de organizar la grilla, de mandar toda la, toda la certificación, digamos, todos los datos de quienes van a participar y demás al Instituto Nacional de la Música para corroborar que se respete dicha ley. Pero lo cierto es que muchos lo hacen, viste, por como mano negra y no presentan nada y sacan grillas. Y yo honestamente te digo, de 20 afiches, 17 no tenían una mujer. Uh -huh. Una mujer, así que fue como mandar a, a Inamu, que después al otro día Inamo sacó un comunicado justamente de, de, por más voces en los escenarios, pero, pero es algo vergonzoso, es, es vergonzoso y que, que cansa también, usted Yo siempre digo que, que ser artista es cuesta arriba, ser mujer artista cuesta el doble, <ríe> y, y es como que también necesitamos del acompañamiento de, de todos los colegas, ¿eh? no, no, no solamente entre mujeres. Necesitamos que, que el resto se, se cargue esa cuestión al hombro y si estás en un escenario y ves que, que no hay una compañera compartiendo la grilla con vos y denuncia, flaco, uh -huh. ¿viste? ¿Ves en eh, ese sentido un poco de... de que la miran como de, de, si fuera de un tema de otro interés? Claro, enseguida ¿viste, te saldan con el tema no, bueno, esto es una cuestión feminista y ya está. yo sé uh -huh. si flaco, no, pará, o sea... <risa> Más allá de que, que vos veas que, que yo soy feminista, obviamente, no, no se trata solamente de feminismo, se trata no, claro, de, claro. del arte y, y que no tenés que acaparar todo, tenés que... Esto está mal, ¿entendés? Tenemos que ser todas las voces las que, las que tengamos la posibilidad de participar y de ser escuchadas, ¿no? Eh, pero nada, veo mucha actitud desde este lado por parte de, de, de las colegas. Y eso, bueno, fue el otro día lo que me hizo saltar la ficha y, y escribir ese, ese descargo. Muy bien, Sol. Eh, gracias por el, la conversación, por la reflexión. Y si querés agregar algo más ahora, te escuchamos. Eh, voy a tirar una cosita breve. Antes que nada, agradecerles por el espacio, muchachos, de, de, de corazón. Eh, el grupo Raíz eh, está representándonos en Cochín. Eh, es un grupo conformado por Rebe Gauna, Aguirre, Corazón Morales y Walter Campos. Ellos fueron en dos rubros a representar a la provincia y ganaron con tema inédito. Y en este momento se encuentran eh, tratando de cospear el regreso a Cosquín, porque tienen que volver a presentarse, y dejaron un cv en sus redes sociales, en Instagram, que aparecen como raizmusica.ok .ok. eh, Nah, justamente estamos hablando del acompañamiento entre colegas y, y creo que es fundamental poder, poder dar una fuerza, ¿no? Bien. Ya que están representando a la provincia. Bueno, así que ahí, ahí vamos a pipiar, así lo podemos decir con más insistencia. Dale, muchas gracias Dale. y abrazos. Muchas gracias, chicos. Un abrazo inmenso.